Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos en una nave cruzando el espacio sideral por un accidente. tomar

締め惑

「その superpoderes」

En la e c t a ¿no? Gorda y negra, s e g u el aire de la radio pública, Radio Nacional. Mi nombre es Agustín Camisa y lo saludo s en esta noche, junto con mis compañeros del Comando Fantástico, sentado a mi siniestra, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Camisa, ¿todo bien? Muy buenas noches. Del otro lado del televisor, Emiliano b r e s c i a ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y flotando en el éter, en algún lugar entre en Argentina、éter. y Timbuktu, se encuentra.

El señor Nicolás Rosinski, el cuarto fantástico, el que completa el nombre de este programa, los cuatro fantásticos, nosotros somos cuatro al aire. El cuarto de ellos, Nicolás Rosinski, está en algún lugar. ¿Preso? No sabemos si en libertad, no sabemos si preso. Esperemos que bien.、Sí. Nosotros siempre le, le deseamos lo mejor, pero también abogamos por la justicia. Este año tuvo mucho tiempo preso.

Más, hasta le compraba facturas a sus amigos. Debería cambiar el equipo de letrados que lo representan. Porque la verdad que estuvo más adentro que afuera este año. Pero bueno, usted sabe cómo son las empresas criminales. No son fáciles de dejar. Le mandamos un saludo donde sea que esté. Como le decíamos, esperemos que bien.、Eh, si usted no sintoniza este programa, primero lo mal que hace. Pero además le comentamos que este es un programa temático. Ya cuenta. Va por su quinta temporada.

Comenzamos allá lejos y hace tiempo, en el 2008, con una idea simple que venimos repitiendo programa tras programa, domingo tras, pro, tras domingo, de musicalizar el aire de Nacional desde las 4 de la madrugada hasta las 6 con alguna temática. Es muy fácil. Una idea se agarra y se divide en cuatro partes. Se subdivide en cuatro partes. Como, el, por ejemplo, la rueda de un auto.

Sí, muy bien.、Eh, los cuatro puntos cardinales:、sí. norte, sur, este, oeste. o Cada uno musicaliza un bloque al respecto. O puede ser un programa con、eh, cuatro Goyeneches. Cuatro Goyeneches. O cuatro músicos hinchas del Club Chacarita Juniors. Bueno, hicimos ese de hinchas de fútbol. De hincha ¿Hicimos, de varios. hicimos varios. Hicimos varios. Hicimos v a r i o Hace cinco <risas> años que lo estamos haciendo, por suerte. Para no quedar mal con los hinchas de ningún claro, club. otro. Claro, exactamente.

Y a su vez, también tenemos algunas vidas de contacto que aquí mis compañeros le pasan a relatar. Tenemos un blog que también tiene 5 años. Mire usted, ¿Eh? ya va preescolar. Sí, está resistiendo ahí en la clandestinidad, me parece el blog, porque ya la gente dejó de usar el blog. Sí, es verdad. Se usa menos. Deberíamos mudarnos a alguna página de, de WordPress.

...o De algún tipo de esas. Pero、eh, es un blog también. Es, ¿es un blog,、tío. sí, sí, sí, totalmente. El Fotolog murió. El Fotolog murió, no existe. El blog está resistiendo en la clandestinidad. Eh, pero el Fotolog es de la época del ICQ, Lamar, d o usted. Bueno. m i r a con lo que dice. No, me pero、sale. los Floggers, 2010 había Floggers en que, la calle. Lo que pasa es que el Facebook, que, hacía, que hace muchas más cosas que el, que el Fotolog, ya lo, lo superó ampliamente. Es verdad. e s que nunca termina de despegar, así como que tiene un salvadilla de plomo, es el Google Plus, la red social de, de Google.

Que ahora la, están, la han asociado con las cuentas de YouTube. Con lo cual, si usted tiene una cuenta de YouTube, automáticamente p a s a a tener una cuenta de Google. Plus...

Y lo mismo pasa si usted tiene una cuenta en Gmail. Entonces, como que uno estaría diciendo que se lo tratan de poner con un poco de forceps el tema de la red social de Gole. o g Bueno, en algún momento quizás la terminan pegando. Este no es un programa sobre computación, ¿eh? No, no, no es un programa sobre computación, no es un programa de nuevas tecnologías. Yo no soy f e r i t a Catalano, quédese tranquilo. Estamos dando simplemente las vías de contacto que estábamos en el blog. En el blog:、sí. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com.

Ahí encuentra de todo. Todo lo que tiene que ver con el mundo fantástico. ¿De todo? Está, por ejemplo, la tabla de posiciones de la primera C. No, no. Todo lo que tiene que ver con los cuatro fantásticos. Ok. Encuentra. ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo estamos vestidos? Fotos muy viejas. Exacto. Donde、verdad. todos estamos flacos.

Eh, Brescia、sí. no está, por sí, ejemplo,、claro. directamente. Tan joven Brescia en esa foto que ni está. Claro, yo me incorporé después. Claro, de ¿cuántas temporadas? Con menos canas, con más pelo, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Hay una foto de c a r s e l a que le mandamos un, un saludo. Un gran saludo. Y l a f o t、sí. o también de Peter Gabriel.

Así es,、eh, Alejandro Caroso Carosela, el primer operador de, que tuvimos en nuestro programa, primer operador de puesta al aire.、Sí. Eh, usted sabrá que este es un programa que se graba, lo estamos grabando en el, Artu, en el Arturo Jaureche de la Radio Pública. Nos opera Julián Carvalho y lo pone al aire en la emisión el señor Gabriel Cuenca. Así es,、eh, Camisa. Así que bueno, ingresen al blog, los cuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden escuchar programas viejos y nuevos.

Y ver la lista de temas y pueden dejar comentarios, ideas, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Que es tan vieja o seguramente mucho más vieja que el blog, es la página web de la emisora www.radionacional.com.ar. Pero a diferencia del blog, no pasa nunca de moda porque se va actualizando constantemente con infinidad de cosas: archivo s de audio.

La programación de las filiales del interior, bueno, en fin, muchísimo de lo que usted puede encontrar en la página web de Radio Nacional. Pero lo principal es que usted, claro, lo más importante, de hecho, para e s o se hizo la página, es que usted puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo. Si usted está, por ejemplo, en Dinamarca, bueno, sintoniza a la hora que están los cuatro fantásticos y escucha el programa en vivo, ¿no? Así es.

Eh, también estamos justamente, hablábamos de redes sociales. La red social que hemos elegido es la red social, por lo menos la que más se utiliza en Argentina, que es la red social de Facebook. s ¿Sus, e usa más Facebook que Twitter? Sí, sí, sí, hay, hay más cuentas de Facebook que de Twitter. Pero bueno, en cualquier momento por ahí eso t e r m i n a Hablando de cuentas de Twitter, el perro de la señora presidenta, Simón, ya tiene cuenta de Twitter. s、sí. i m ó n c f k no sé cómo aprendió a Twitter a tan rápido. Es, es original, un poco fuerte.

Es un poco fuerte. En, en algunas, algunos perros amigos de Simón es fuerte. Es fuerte, sí, pero también estamos en la red social de Facebook. Nosotros, no, no sé si el perro de la presidenta, www.facebook.com, nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí、eh, se hace amigo nuestro, en realidad le da clic k al me gusta.

Con eso a, demuestra su adherencia al programa y también allí puede dejar sus comentarios. Esa es una página que atiende las 24 horas. Entonces, si por ejemplo usted escucha un programa viejo del blog o lo escucha en diferido a través de la página, nos puede dejar el comentario cuando quiera y nosotros lo recibimos y lo contestamos a la brevedad. ¿Se puede levantar minitas en la página de Facebook de Los Cuatro Fantásticos? Usted, es lo que pregunta la gente. Usted puede levantar donde puede, en realidad. No, no, yo no, el oyente.

Y en el oyente, pues Sí, sí, sí. Nosotros no censuramos ningún tipo de interacción entre los oyentes, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Todo lo que esté ahí, nosotros lo dejamos, no hay ningún problema. Hay que, ejemplo, hacer, hay que hacer la fiesta de los cuatro fantásticos, no sé.

Pienso en el Luna Park. Claro, sí, sí, sí, por supuesto. e s Tuvimos hablando, lo que pasa que tiene un temita de sucesión ahora el Luna ah, Park. Ah, es verdad. Está la antigua dueña, falleció hace un tiempo, y tiene ahí una herencia que, que, que delegó el Luna Park. Estamos con el tema de la sucesión, cuando eso se destrabe ya nos lo habilitan. Podemos hacer, arrancar por un auditorio, ¿no? Que es más chico、bueno. y que, bueno, me parece que en algún momento.

Lo que podían hacer en la página de Facebook, que lo pensé que está bueno, es que ya que h a b l a m o s de levantar personas, dedicar, por ejemplo, bueno, a tal usuario del Facebook le quiero dedicar este tango de Gardel, por ejemplo. No chorra, ¿no? Porque va a quedar mal, pero bueno, algunos, algún otro. Sí, hacemos programas a pedido también. Si usted quiere quedar bien con alguien.

Eh, nosotros le podemos armar un programa en cuestión, no sé, por ejemplo, Cuatro Enamorados o Cuatro Cantantes de Mariachi. Después tiene que hablar con Rodrigo Lam Lamarro. Tenemos un tarifario muy accesible: Un p e ñ o de 15, de Reconciliaciones, 15. etc. Transmitimos casamiento. Sí sí, sí, sí, sí. Hacemos programas temáticos. Todo temático. También nos puede encontrar en la red,、eh, no en la red social, perdón, en la dirección de Concreto y Rulemanes de la Radio Pública, Maipú 555, entre La Valle y Tucumán.

Allí usted nos escribe, nos manda su correspondencia. Nos han enviado esta semana un, dos discos, uno de ellos un tributo a Franz Sinatra, muy interesante. Se lo hemos dejado al Departamento de Monos Creativos Publicitarios, que nos guionan todos y cada uno de los programas, eligen las temáticas en cuestión para que lo consideren y veamos si lo podemos incluir en la rotación de los Cuatro Fantásticos en alguno de nuestros programas. Así que envíen casetillas, pan dulce, sidra.

Sí,、eh, ya, ya estamos claro, armando、sí. la mesa de Navidad. Qué、sí. rápido, otra vez, qué rápido. Sí, sí, ya estamos armando la mesa de Navidad, así que. Pasamos en limpio, ¿qué es lo que p u e d e mandar la gente? Sí, por favor. Por favor. ¿Turrones? Sí. sí. ¿Cuál?、No. ¿Cuál? Hay que ver cuál. Cualquier tipo de turrón.、Sí. Me parece que no es t á n Me gusta pa, el de yema. Que... Bueno, pero el blanco es rico también. Sí. yo me lo como. No, turrón es no. Turrón cualquiera,、el、perfecto. ¿Nueces? ¿Le gustan las nueces? m e d a lo mismo.

Sí, eh, bruta, eh, pan dulce con fruta brillantada o sin fruta brillantada. Budín, directamente.、Eh, me da lo mismo. Con、bueno, Budín para Emiliano, el resto para nosotros.、Eh, ¿Pavita o lechón frío? Ambas.

Ah, lechón, pero igual lechón me pero, parece entonces, un poco más. Entonces, no sé qué estamos discerniendo porque <risa> hasta ahora dejamos pasar todo. En realidad, tendremos que aclarar qué es lo que no queremos, que me parece que es muy poco. Creo que, no, porque el Alamardo seguramente le va a gustar. El Viteltoné, sí, me gusta. Claro, no hay Navidad sin Viteltoné.、No、en claro, ¿la ensalada rusa. El Viteltoné es más importante no, sí, que no. Papá Noel. ¿Sí? sí. Mire usted la, la preponderancia que tiene el Viteltoné en su casa. No, el nuestro es, es la guerra por la ensalada rusa. También, sí, claro, la rusa sí.

Sí, sí, sí. Ahí hasta codazos.、Sí. Y la lengua a la vinagreta, no sé por qué. Sí, es raro. a r pero bueno, rico. Así que ya sabes, si a usted le sale rico alguno del matambre, también es muy bienvenido. Si le sale algo rico de todo eso, lo pueden enviar ahí a MyPood555 junto con sus gacetillas, disco,、oh, libro,、no. entrada, frasco de mayonesa. Sí, y también aceptamos como regalo de Navidad、eh, un par de medias.

Sí, Vio que es un regalo que se hace mucho. Es un regalo habitual. El c h a v e r o también. Es otro regalo que se hace mucho. Calzoncillo no, porque bueno, es más, más íntimo. Pero un par de medias también. Exactamente. Bueno, dicho todo esto y hecho el mangazo correspondiente, no nos queda otra cosa que dar a conocer la temática del día de hoy.

Aquí sí, la cámara me acompaña, tengo el sobre que me han alcanzado. Espere, espere, levanto no, pero l e v a n t o la cámara, l e v a n t o la cámara. De creativos, chimpancés,、Ahí. todos. ¿Qué, qué plano q u i e r e americano? Sí, exactamente, tómeme las rodillas. Que me, me...、Okay. Ahora, ahora que estamos con de calor, tengo un bermuda, entonces、okay. hágame un plano un poco más alto. Más arriba, perfecto. Un、Ey. primerísimo primer plano. r r i m e p Sí, Rossini lo suele romper, el, el contenido, yo trato de que. Bueno. Bueno, lo rompió, digamos. Sí, bueno, decimos lo que p u d i m o s Ajá, acá dice cuatro.

Es peor letra, estos monos. La verdad, que lo tenemos que mandar a la escuela. s son Caribe, monos. Si ¿sí? sí, son monos, debe ser eso.、Eh, cuatro m ú s i c a Perdón, cuatro cantantes afrodescendientes. Muy bien. Bueno, o sea que sonará música de Latinoamérica negra, digamos, de la Latinoamérica descendiente de los esclavos del África.、Mus、cantantes mujeres, todas. Afrodescendientes. Un separador y continuamos con el programa y el primer bloque musical. De 4 a 6.

Cuatro fantásticos. Vamos a escuchar dos composiciones interpretadas por Omar Aportuondo. Todo lo que vamos a escuchar en este bloque es del disco del año 2000, producido por World Circuit, que es una, la productora de Nick Gold, que hizo este disco junto con muchos de los músicos del Buenavista Social Club, entre ellos Rubén González e Ibrahim Ferrer.

Suenaba primero La c i t i e r a Guajira de Rafael López y luego ¿Dónde estabas tú? Mambo de Ernesto Duarte por Los Cuatro Fantásticos en la voz de Omar a p o r t u n d o

ヘイナー、フェイナー、フェイナー、

Reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de Jobo nos da muestras de.

Se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor, y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.

Fantásticos, dos horas de música en la madrugada de Nacional. ¿Dónde estabas tú? Era lo que sonaba el mambo de Ernesto Duarte en la voz de Omar a p o r t u g a

...usted Nos acaba de sintonizarse para que esté escuchando Radio Nacional, la Radio Pública, M870. Y esto es Los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy a cuatro artistas afrodescendientes. l a habíamos dejado a Omar a debutando en 1959 con su primer disco Magia Negra, donde ella estaba en un conjunto que era conocido como Las de Aida. Pasaría varios años, casi 10, en 1967.

Lanza su carrera en solista actuando en Cuba y en algunos festivales del exterior representando al país. Después entra como en una meseta de su vida hasta que llegamos precisamente al año 2000, que era lo que le contaba al principio del programa, donde vuelve a renacer su carrera de la mano del de e Buena Vista Social Club, este disco que escuchamos y que vamos a seguir escuchando, que la lleva a presentarse

En Estados Unidos, en el Festival de Jazz de Japón, en Europa, en Canadá, entre otros lados. En 2009 se gana el Grammy Latino a la mejor artista en álbum tropical por su disco Flor de Amor del año, de l año, d ese mismo año, donde mezcla música brasilera y también.

Cubana. Vamos a escuchar un poco más de la voz de Omar a Portondo. Suena primero No me vayas a engañar, un bolero de Osvaldo Farres, y luego 20 años, habanera de María Teresa Vera. No me vayas a engañar.

私のことは私とを知っいるとき

4 a 6, Los Cuatro Fantásticos.

ウィンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディア

フリレプレゼント

you、oh.

20 años, lo último que sonaba a manera de María Teresa Vera en la voz de Omar Aportondo. Así llegamos al final de este primer bloque dedicado precisamente a la artista cubana de 83 años. Ahora sonará una tanda de la que emergerá Rodrigo Lamardo con los bolsillos llenos de dinero y otra artista más afrodescendiente bajo el brazo. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos.

Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a cuatro cantantes mujeres afrodescendientes. Este e l primer bloque, tuvimos a la cantante cubana Omar Aportuondo, y este segundo bloque va a estar dedicado a la colombiana Sonia Basantavides, más conocida en el mundo como Totó la Momposina, que tiene.

Que Viene bastante seguido a tocar a nuestro país. Es verdad, estuvo en el Gran Rex hace unos meses.、Uh -huh. Toca bastante seguido en la calle Corrientes o en festivales al aire libre. Es más,、eh, hoy tenemos una perlita para ustedes que es Totó la Momposina actuando en el escenario del Bicentenario de、ah, 2010. Mira, claro, en los festejos del Bicentenario me acuerdo que t o c ó Así que hoy, un poquito más adelante en este bloque, vamos a escuchar、eh, su presentación en nuestro país frente a millones de personas.

Solo se consigue aquí. En los cuatro fantásticos. t o t ó La Momposina、eh, combinó, como hicieron todos estos artistas, elementos africanos e indígenas. Y los ritmos que nacieron de esa fusión fueron muchos en Colombia. Y los más representativos son la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé.

¿Cómo era? No, perdón. La gaita, la cumbia, el porro. El porro es un ritmo. Mire usted. No es solo. Lo que odia Eduardo Feynman. Exactamente.、Ah, el porro es un ritmo. La chalupa, el sexteto y el mapalé son los ritmos más destacados dentro del repertorio de Totó, la m o m p o c i n a Ella pertenece a, un, a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y a cantar desde niña, como le pasó a Omar a p o r t u o n d o Claro. ¿no? La danza agarrada de, de, del canto, ¿no? Sí. Van de la mano. Van de la mano.

Bailando los dos.、Eh, cantó desde niña,、eh, su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina también. En el año 64, junto a sus padres y hermanos, forman su primer grupo. Un grupo familiar. Como los Jackson Five. <ríe> Pero tuvo mejor destino, o Sí,、madre. sí, a esto les fue un poco mejor.、Eh, después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, sé que en el 82.

Acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de Literatura a, a Estocolmo. ¿Mire usted? Le acompañó. ¿Te lo llevó? Le lo llevó, así es. Y esto también ayudó. Grabó su primera producción en Francia en el año 83. Claro. Bueno, te abre muchas puertas.、Uh -huh. Y se dedicó, obviamente, a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de la Sorbona de París y también en otras instituciones más cerca,、eh, como Santiago de Cuba y La Habana. ¿Qué habrá estudiado en la Sorbona?

Antropología. Antropología, ¿no? Sí. Estudios latinoamericanos. Estudios Creo Latino que, que, se estudia, que, se, que se usa mucho.、Sí. v i e n e m u c h o de Norteamérica acá en Argentina a a e s t u d i o sea, s latinoamericanos. Así que su primer disco lo, lo edita en Francia, hace giras por Europa. Estudió mucho Totora Monpocina. Sí, no, no nos cabe duda. Y tiene un repertorio muy conocido. Vamos a arrancar con la canción más conocida de su repertorio,、uh -huh. que es nada más y nada menos que El Pescador. Va subiendo la corriente.

バレエがバレエがバレエがバレエがバレエがバレエがバレエがバレエがバレエがエがバレエがバレエがバレエがバレ

ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、ピカドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカブラ、カドカドカドカカカカカカ

Lo que escuchábamos es El Pescador, un clásico de clásicos. Clásico, lo han hecho los Bobancó. Ahora hace poco le dije la versión al Bayano. No es mala. ¿eh? Muy bueno. Sí, sí, sí. Está bueno el disco del Bayano. Lo que pasa es que es un tema.、Solo. El tema, cuando es bueno. Es bueno. Re,、eh, resiste casi cualquier versión. Dijimos que estuvo mucho tiempo en Europa. Bueno, en el año 91 participa del Festival Cervantino de Guanajuato. De Guanajuato. Sí, y en el Festival de Música de Caribe de Cancún. Y también, ¿sabe s dónde? En, ¿En ese dónde? mismo año. La convoca.

Eh, la WOMAD, que es World Music Art and Dance,、Ajá. de la fundación de Peter Gabriel. Claro, sí, muy amigo de Carosela. Sí, y graban e el sello Real World, el, el álbum La Candela Viva. Bien, bien. buenos amigos. Buenos amigos, García Márquez, Peter Gabriel, muy bien. Bien, para ir a comer un asado.、Uh -huh. Y en el año 2002 fue nominada al premio Grammy Latino.、El、Grammy Latino, el que se ganó Mara Portondo en 2009, ¿eh? en la categoría de Mejor Álbum Tropical.

Tradicional por el disco Gaitas y Tambores. Eso fue Pero la... no se lo dieron. Pero no mira, se lo dieron. Aquí fue... se lo habrán dado, ¿no? Y, yo, es así. Pero bueno, estar nominado sirve、ya、para la、ganar. industria. Sirve para la industria. Ah, estuve nominado al premio Grammy. Es verdad. Después, si uno lo gana, no, bueno. Vale, Son cosas del capricho, ¿no? De la industria discográfica. Vayamos a otro clásico del repertorio de Totó la Mompocina. Yo me llamo Cumbia.

Mocumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los c u e r o s de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que b e s a el sol. Y mis hombros son un par de maracas que b e s a el sol.

私は私の愛のフィナーレットにあったことを言っている。私はあなたの愛のフィナーレットにあったことを言って a る。私 a あなたの愛の e ィナーレットにあ o たの m のフィナーレットにあなたの愛のフィナーレットにあなたの愛 e フ s o ーレ enredo en la l ナ n a con las estrellas ト o d a mi voz Y e n レ e d o en la luna ナ o n las estrellas t o d ト mi voz

も o 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も r 一度、もう一 f i n o violín. Me e n a m o r う un piano, me s i e n t もう一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も n 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も l 一度、

Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy m o n t e r i a n a pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, a d o n d e nací? Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, a d o n d e nací?

コンビアレンブラコケタ、バイロフェリー。

soy Barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, p oh tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, p oh tierra hermosa, donde nací Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol

「よっしゃ!」

Dicho, ella participó de los festejos del Bicentenario Argentino en el 2010 y. para meterle un poco de festejo a la gente,、sí. ¿no? Y ella actuó el 22 de mayo junto a otros grandes artistas como Box Day, León Gieco, Víctor Heredia, Los Jaivas de Chile, Gilberto Gil. Es verdad, tocó Damas Gratis también. Fueron un, un p o p u r r í de géneros y de artistas los、sí. que tocaron el bicentenario. Pero ese mismo día, Jaime Ross, calle 13, Gustavo Santolaya, Pablo Milanés.

¿Qué, qué escenario, ¿no? Bueno, y totó bueno no la se、mamopocina. cumplen 200 años del crecimiento del Eterno Patrio todos los días. Es Habría verdad. Habría que, que ponerle onda. Así que para ustedes, una. Para ustedes, Mapalé en, en el s t e en e festejo del bicentenario argentino. Capaz que esto nunca s o n ó en radio. Capaz sea ¿Eh? la primera vez.、Eh, totó la m o m p o c i n a en Argentina. a a e g r i t a ve! ¡Ah, ah! ah ¡Puce, a、ah, ah, ah,

Prende la vela, negrita, vela, e e l Prende la vela, q u e v a a e m p e z a r l a c u m b i a en m a r a v

レ s ュラーベルレギュラーベルレギュラー e n レギュラーベルレ e n ラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラ l ベルレギ a ラーベ a レギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラーベルレギュラ a ベル m ギュラー a ルレ e l ラ

パレピレカンデラエルマパレピレカンデラー、レャトンボ、リモイモイミン、レシトンボ、リモイモイミン。

Una punzante espuela que lleva e l trote al marido. Una vez fui el prometido de una morena muy bella. Si yo miraba una estrella, con la estrella me celaba. Y cuando yo más la amaba, se fue con un primo de ella. a

La versión que escuchábamos recién era Totó la m o m p o c i n a con Mapalé. Esta versión que escuchábamos es casi inédita porque fue realizada en la fiesta del bicentenario.、Eh, ese día, el 22 de mayo de 2010,

Eh, Totó la Monpocina, compartió el escenario junto a Leon Gico, e a Gustavo Santaolalla, Gilberto Gil, Pablo Milanés, Vox, Day, Jaime, Ross, Loja s i Vas.、Eh, la verdad fue una fiesta impresionante junto a millones y millones de personas. Y, y quisimos rescatar ese momento, momento histórico para el país y momento histórico para un artista tocando para tanta cantidad、eh, de gente. Así que.

Terminamos este segundo bloque con esa versión de Mapalé de t o t ó l a m o m p o s i n a Si quieren saber más sobre este artista, pueden ingresar a su página, que es bastante completa, que es t o t o l a m o m p o s i n a c o m Y tiene una discografía muy corta: Tiene el Tató del 80, Cantadora del 83.

Después、eh, Colombia, Totora Momposina y sus tambores del 89, La Candela Viva del año 93, Carmelina del 95, Pacantó del año 2000, Gaita y Tambores del 2002, Así que, y La Bodega del 2010. Así que es poca la discografía de Totora Momposina, y cuando v i e n a n a nuestro país pueden ir a disfrutarla porque es una gran artista colombiana.

Ahora las noticias y luego más de cantantes afrodescendientes en Los Cuatro Fantásticos. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos.

Bloque de los cuatro fantásticos, el que está entre las cinco y las seis de la mañana. Estamos más cerca de Omar Monero Palacios, que a partir de las seis nos acompañará en el aire de la radio pública para continuar con la programación.

Nosotros somos los cuatro fantásticos, venimos desarrollando el programa del día de hoy dedicado a cuatro artistas afrodescendientes. Ya pasó Omar a Portuondo en el primer bloque, luego Sonia Basante Vides, conocida sí, como, como Totola Monposini. Sí, un adelanto: pasó Colombia, pasó Cuba, se vienen dos peruanas ahora. Ahora se viene el bloque auspiciado por la Embajada de Perú, pero antes las vías de contacto para comunicarse con este programa.

Tenemos un blog t que tiene cinco años, como este bendito programa que nadie puede querer, ¿no? Que llegamos a los cinco años. No, no levante la pérdida. No、marre. se tenía fe cuando empezó, ¿no? En 2014 entramos a primer grado. ¿Sí?、Eh, ya estamos, digamos, hay que anotarlo. Hay que anotarlo en primer grado. Es complicado eso, ¿no?、Eh. De ir a hacer la cola.、No、hacer el lugar.、Uh -huh. Hay que luchar con otros padres para que no le saquen el lugar. Bueno, esas cosas. Esas cosas. El blog、eh, es solo de los cuatro fantásticos.

Porque la gente en la calle nos p a r e y nos dice, ¿eh? Ustedes suben el programa de La Rea, suben el programa de Dolina, suben el programa de Tenenbaum. No, no, no. No tenemos nada que ver con esos programas, sino, ni, ni de esta radio ni de otros, otras emisoras. Sino que solo está lo de los Cuatro Fantásticos. Así es. Si usted quiere conseguir otros programas, bueno, búsquelo en otros blogs.、Sí. En o t r a s radios, en otros programas de radio. e n nuestro son los Cuatro Fantásticos y solo hay programas de los Cuatro Fantásticos.

Programas muy viejos, o sea, el primer programa, Los Cuatro Fantásticos. Está el primer programa, sí, sí, para que usted, si lo quiere guardar, tenga l o algún día, q u i z á no valga nada. Y hay programas del futuro, que todavía no han sido grabados. Sí. Hay fotos, fotos muy viejas, estamos un poco cambiados. Sí. sí. Y hay un, video prohibido, hay un video prohibido, que ahora está censurado, así que cuando usted lee play aparece una pantalla negra nada más.

a ¿Parece en la pantalla? a a p a r e c en e todo el video o en una parte determinada?、Eh, dicen, que por, dicen que está por aparecer en Wikileaks el video. p r o h i b i o que nos censuraron en el blog. Qué suerte, así nos hacemos famosos, ¿no? <risa> por lo menos. ¿Tiene algo que ver a Asange? Pregúntele usted. Vio que Asange ahora、eh, participa de las canciones de Calle 13. Hicieron la película de Hollywood, Asange. La están por estrenar ahora. ¿Quién actuó?、Eh, no me acuerdo. ¿Dinatale? Después uno aparece. No, es uno que tiene pelo de, con color y le lo tiñeron de blanco.、Ah. No c o n s i d u i e r o n u n c a n o s originales.

Usted, la m a r d o podría ser podré... de s u c a s t i n g Sí, de esos actores que. de papeles de riesgo. De doble de riesgo. Doble de riesgo, ¿no? Exactamente. Y bueno, el blog es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra todo eso y también un link directo a la casilla de correo de Assange. Así es. También estamos en la red social de Facebook: www.facebook.com.

Eh, ahí nos encuentra abajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacionales. Le da clic al me gusta, indica que le gusta, se le puede pasar a sus amigos. Allí, fundamentalmente, lo que puede hacer es: primero, enterarse de cosas del programa. Por ejemplo.

Cuando actualizamos el blog, o de qué se va a tratar el programa de hoy. Y fundamentalmente lo usamos como vía para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros, d e j a n sus pensamientos, sus inquietudes. Somos un éxito en Europa, sépalo. Es verdad, eso n Portugal, Alemania, tenemos muchos oyentes. Muchísimos oyentes que se comunican a, nuestro, a nuestra página de Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional. ¿Podemos crear un, un club de solos y solas, de fantásticos? Sí, cómo no.

Emiliano b r e s c i a va a ser el, el galán. Ahí está. De, de, del, del encuentro. Y nosotros podemos atender la barra. Sí.、Claro. Temáticamente, temáticamente. Temáticamente. Todo temático. Tiene que ser temático, si ¿sí? no, no, no, no. Tragos rojos. Y hacemos tragos rojos. Claro, sí, sí, o tragos sin alcohol. O tragos que arranquen con la letra F. Tragos característicos del folclore argentino. Ahí está, esa me gustó, ¿eh? ¿no?

i n c l o si son oyentes de Alemania, por ejemplo, tiene que ser un oyente d a i Y le damos、cerveza. una grapa. Le damos una grapa. ¿Qué bregamos a u s t Un、dar? vino. Claro. O ahora, no toman grapa en, el, en Alemania. Ahora, si es un oyente de Rusia, supongamos, y otro, no sé, de un país sudamericano, ahí es complicado.、No. Cada uno tiene. Grapa y vino. A sí, todo. s、sí, Y el ruso con la grapa, u n a ginebras, se va a entender. Y el sudamericano con un ron. Con un ron. Ahí está, sí. Nos tenemos, me parece que nos tenemos que conseguir unos pisantes de grapa.

www.radionacional.com.ar en la página web de la emisora. Si usted está en cualquiera de esos países que hemos nombrado, puede escucharnos, por supuesto, a través de la página web. Hace clic en la parte de escuchar en vivo y así están los Cuatro Fantásticos, siempre y cuando, por supuesto, usted esté sintonizando a la hora que están los Cuatro Fantásticos. Si lo hace a la hora que está el programa de Lucho Galende, bueno, escuchará a Lucho Galende. Habrá gente escuchando de Colombia, Cuba,

Que son los países de los que sonaron las primeras dos cantantes, estaría bueno que sí también, o de Perú, ¿no es cierto? Que ahora van a venir、eh, dos cantantes peruanas. Bueno, si hay gente de Perú, Cuba, Colombia, que son los países, o cualquier país latinoamericano donde haya afro afrodescendiente, bueno, el programa está dedicado a ellos. Y no solo en el exterior del país, también nos puede escuchar en todas las provincias argentinas por algunas de las filiales de Radio Nacional o también.

A través de la página. Opera en este programa en su grabación Julián Carvalho y lo pone al aire Gabriel Cuenca en los estudios de Maipú 555, donde nos puede enviar todo lo que usted quiera. Que es hacia, hacia descendiente. Es hacia. Es, <risa> sí, exactamente. Porque le dicen el chino.、Eh, Maipú 555, nuestra dirección de postal real, auténtica, entre la Valle de Tucumán en el Microcentro Porteño. Ya hemos dicho que estamos a.

Comenzando la colecta de cara a las fiestas, a la cena de Navidad y de Año Nuevo, nos puede enviar turrón, pan dulce, v i t e l t o n e pan dulce,、eh, pavita, lechón, budín, masitas secas. Masitas secas. Pero masitas secas no es de, rusa, de Navidad. No es de Navidad. ¿De o sea que si n o mandan masitas secas. No, no, todo bien, no v a comer. Todo bien, pero no es de Navidad. Y además su disco, e a d a teatro, gacetilla.

c ó m o hace tanta gente y les estamos muy agradecidos.、Eh, ¿Nos quedó algo por mencionar?、Mm, no. Bueno. O un descuento para alquileres para la costa también puede ser. También, sí, sí, sí. sí. Usted,、si、usted lo puede meter en un sobre o lo puede embalar de alguna manera.

Seguro que no、llega. Una malla, una bermuda, una hojota. Así es. Por ejemplo, usted tiene una parrilla. Sí. Se lo dice, bueno, vengan los cuatro fantásticos a comer a la parrilla y tienen un 30% de descuento. Claro, cómo está、más? bien. Nosotros vamos, no hay ningún problema. ¿Para cuándo los cuatro fantásticos v e r a n o Y el problema es que el estudio de radio no es muy afecto a la arena. Vio que los equipos son bastante delicados,、sí. por lo general. Con la arena no se lleva muy bien.

Los micrófonos, el viento, también. Pero podemos, por ejemplo, transmitirlo desde un departamento en Mar del Plata. Si usted lo tiene lo puede mandar no, por correo, no lo o l a s llaves, también. Bueno, de, después de hecho todo el mangueo correspondiente, usted sabe que nosotros somos periodistas, nos dedicamos a esto.、Eh, vamos a escuchar un separador y comenzaremos entonces con el tercer bloque dedicado a otra cantante afrodescendiente aquí en Los c u a d r o s Fantásticos. No nos hacemos invisibles, pero.

Nos estiramos para llegar a fin de mes. Los cuatro fantásticos.

Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a cuatro cantantes, cantantes mujeres afrodescendientes. Como hemos dicho en la apertura anterior, ha n pasado una cubana, ha pasado una colombiana y llegó el turno a Perú por dos, porque las últimas dos cantantes van a ser peruanas. En este caso, la primera de ellas、eh, se trata de Lucila Campos.

Apodada nada menos que la Morena Espectáculo, ese es un apodo, ¿no? La Peque, la Pitu, la Pochi, la Morena Espectáculo. Espectáculo, que raro no es la, la Morena Espectacular. Y habría que preguntarle a Durán Barba, que, que él sabe mucho de, de las acepciones del término espectacular. Por ahí él sabe por q u e es espectáculo y no espectacular.、Mm, tiene razón, ¿eh? Bueno, la Morena Espectáculo, entonces, Lucila Campos, también conocida como La Tía por sus fans.

La tía, la tía, sí. Vamos sí, a sí. ver a la tía. Vamos a ver a la tía, está bueno. Sí, yo mientras armaba, preparaba la letra del programa, lo estaba pensando y la verdad es espectacular.、Como、llamarle la tía al artista que, que uno sigue. Sí, que... sería, acá la a, a y tío... sería la tía. Teresa p a r o d i s sería la tía. Pues, la artista,、eh... artista como tía. Mercedes Sosa podría ser la, la tía, tranquilamente.、Sí. Era más como una madre, la madre sí, de todos. Sí, también, sí, sí, sí. sí.

¿Quién más puede ser partido? El Indio Solari puede ser el tío Carlos, tranquilamente. El tío, el tío Carlos. El Ricardo. El tío el Ricardo. Tío Ricardo Diores. i o Un saludo、Ricardo. que escucha este programa. Sí. En realidad escucha el de Omar Moreno Palacios. Nosotros esperamos que algún día se levante un rato antes y quizás nos e s c u c h a también. ¿Qué otro tío más? El tío, el tío Larralde también. Un tío que. Tío, tío jodido. Tío bravo, sí,、claro. sí, sí. sí.

Más abuelos, ¿no? Me parece. El... Porque el tío. El abuelo sabio. Puede abuelo cumplir、sabe. dos funciones, ¿no? Puede ser como la izquierda del padre. Siempre el padre es la norma. Sí. El padre es lo que te deja hacer la está o lo que tu v i e no te deja. Claro, ¿qué tal? El tío puede ser a la izquierda del padre, digamos, como la parte permisiva, que te deja hacer、sí. todo lo que tu viejo no te deja. O puede ser la derecha de tu padre. Puede ser más severo, incluso. La r r a l d e me parece que es de, de, ese último, de esa última extracción. ¿Saben quién puede ser la tía? Se me acaba de ocurrir, a、Fíjame. ver si les parece. Nelio Mar.

Ah, e s o y s e g o Pero mal puede ser la tía, la tía Nelly. Es verdad, la tía Nelly m e g u s t a Entre otros. otros. Víctor Heredia también, el tío Víctor, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, decíamos entonces: Lucila Campos nació en Lima un 16 de agosto de 1938. Es interprete de música criolla, afroperuana y tropical.

Arrancó su carrera formando parte de varios grupos. Ella en realidad empezó muy de chiquita, muy de chiquita a cantar a los nueve años. Ya participó en un festival de canto organizado en un mercado cercano a su casa. Después, ya diez años después, sí empezó a cantar formando parte de una agrupación llamada Gente Morena de Pancho Fierro. Así que esa fue su primera, la primera agrupación en la que participó.

Aquí en Argentina se hizo conocida en el año 1969 cuando ganó el Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción, aquí,、eh, aquí muy cerquita de la radio, en el Estadio Luna Park. 1969, entonces, fue donde de alguna manera se hizo conocida aquí en Argentina, ganando este importante festival.

Arrancamos escuchando entonces a la Morena Espectáculo, a la tía Lucila Campos. Los primeros dos temas que sonarán aquí en Los Cuatro Fantásticos son Voy Cantando y Eva. <música>

Cantando y Eva, los primeros dos temas de Lucila Campos que sonaron aquí en Los Cuatro Fantásticos. Su, bueno Ya decíamos cómo fueron sus primeros pasos en la música, cuál fue su primer grupo, cuál fue la, su primer festival ganado.

Llegó el turno al primer disco que grabó como solista. La, pro la producción musical llevó el nombre de Toro Mata. Ella fue acompañada por el músico Manolo Ábalos y fue grabado en el año 73, es decir, cuatro años después de que ganara este festival que les mencioné aquí en el estadio Luna Park. A partir de allí, entonces comenzó lo más importante de su carrera: que llegaría a.

Eh, unos, cuantos, unos pocos años después, fines de los 70 y durante la década de lo, de los, del 80, donde grabó muchísimas placas discográficas para varios estudios, incluso y con muchos músicos conocidos de, de la música peruana y latinoamericana, como Oscar Avilés, Arturo Sambo Cabero, y entre otros. Seguimos escuchando entonces a Lucila Campos.

Música y cantante que también se destacó por haber generado un gran fanatismo dentro de los peru de peruanos que vivían en los Estados Unidos, ¿no? sobre todo n u e v a York, Florida, San Francisco, Atlanta. Ella ha llegado también particularmente a ese público. Tengamos en cuenta que por ahí en esos años todavía no hay, no hay una globalización tan anunciada como hay ahora.

Pero ella sí pudo llegar entonces a la importante colonia peruana que había en los Estados Unidos. Seguimos escuchando entonces a Lucila Campos haciendo amor bonito y obsesión.

Primero

Lo que sonaba en la voz de Lucila Campos. Lucila Campos, conocida d e como í a m s c o la tía por, por su fan de esta forma afectiva, bueno, podríamos decir que se lo ha ganado este apodo porque es una mujer que durante toda su carrera ha organizado eventos benéficos, sobre todo en su barrio, en el barrio donde ella nació allí en, en Lima, en el barrio El Lince ese es el nombre.

Más precisamente, sobre todo allí es donde organizó eventos sociales para ayudar, para colaborar con la gente que más lo necesitaba. Lucila Campos, una mujer que se caracteriza por ser muy devota del de Señor de los Milagros, de hecho, en varias de sus canciones hace mención al tema.

Ha pasado los últimos años de su vida, del 2007 para aquí, realmente con una serie de problemas en cuanto a la salud que la vienen, trayendo, la vienen teniendo a maltraer. Pero así sigue la tía, la morena espectáculo, de alguna manera luchando para poder、eh, continuar. Cerramos este bloque entonces dedicado a ella con los últimos dos temas: la abeja y mi adoración.

flores p r i m ス r o s a s d e ボ a コアロシオケフロレプリモロサデカルピンコ a d a ス a ウナダ a d o a

てれおうこれ。

フレッピーモロサーデカーディンコアルンスウェイヨー、ケウナダデカドアルパサー、ケウナダデカドアルパサーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカーデカ

momento de escuchar el bloque Fantasma dedicado a la artista afrodescendiente Susana Vaca, cantante peruana, como había adelantado Emiliano Grecia, un bloque temático del Perú. El bloque Fantasma, si usted no lo conoce, le cuento: es un, una ficción que hemos armado、sí. en los Cuatro Fantásticos, donde el artista se hace presente en sí mismo a través de su música y algunos audios alusivos. Escucharemos primero Molino Molero.

Sí, luego un audio de Susana Vaca donde cuenta de la creación del Instituto Negro Continuo, que sirve para la, la preservación de la música afroperuana. Y bueno, y habla también de la cultura, de la música peruana, entre otras cosas. ¿no? Y finalmente, negro bonito.

Decirles, hay una presencia y una cultura, lo que comes, eso que comemos, esa carapulcra que comemos, esos frejoles con, con gorduras y con, con cosas, son、eh, obras de las mamas negras que, que, que, que conservan la tradición de la cocina. Entonces, estos niños,、eh, y si quieren saber algo más acerca de la música, toquen la puerta de Susana Vaca.

Entonces venían a mi casa, llamaban por teléfono, venían a mi casa. Entonces yo tenía que darles una cita cualquier día en la mesa de mi comedor.、Eh, los niños les s a c a b a algunos escritos, algunos libros, los hacía escuchar algo de música. Y era una cosa así un poco informal, ¿no? Cuando yo tenía tiempo hacía eso, cuando no tenía le s decía váyanse a otra casa porque yo, no, yo tengo que trabajar. Entonces en el año 95.

Creamos el Instituto Negro Continuo y, y creamos este instituto que es para la preservación y el conocimiento de la música afroperuana, del aporte de los, los afroperuanos a la cultura peruana. Entonces,、eh, ese instituto、eh, buscamos un espacio especial para que funcione. En ese espacio también se daban clases a, a alumnos que quisieran.

Estudiar acerca de esto. Entonces,、eh, pero fracasamos porque había muchos pecados. Nosotros, <risa> n <nosotros, risa> o sí, o o t r s s muchos pecados. <risa> y, y nosotros, bueno, las instituciones en esa época tampoco les interesaba mucho, ¿no? no eh, quizás eh, en este momento,、eh, si reabrimos esta escuela de música,

Habrían instituciones que dicen, no, los apoyamos, los apoyamos para. Pero no, na, no nadie nos apoyó, y así es que con el, con el trabajo nuestro,、eh, con la paga de las giras y todo eso, pagábamos a los maestros que enseñaban a estos jóvenes. Pero se formaron jóvenes que、eh, ahora están en el ambiente artístico, trabajando,、eh, y, y me da mucho gusto verlos.

先生。Sin saber por

Que e s o n o era negro bonito en la voz de Susana Vaca. Bloque fantasma dedicado a esta artista que seguimos escuchando. Seguimos escuchando Enciéndete Candela, una bella canción de Susana Vaca. Otro audio, ella contando un poco de la música de su país, el Perú. Y otra canción, Se me van los pies. La escuchamos.

エンシンデテ candela イ cocínate cebolla ケヨンイビデビストコッドンデソガエンシンデ n d e イ o a c e コシテ candela cocínate cebolla ケヨンイビデビ

Se ha convertido en, un, en una música y ya que pasa a ser importante, y ya que pasa a ser manoseada y usada, sobre todo lo que me da nervios es en la publicidad, ¿no? Como es una música que te llama la atención, empieza un cajón, empieza un festejo, entonces ya lo usan en publicidad, lo u s a Va a llegar un momento en que, en que la vamos, nos vamos a estresar con la música p u l a r a

Peruana, pasamos de un extremo a otro, ¿no? Primero el olvido, el, el silencio, el, el, no, el no aceptar por los mismos afroperuanos, ¿no? No aceptarse afroperuano y,、no, y no sentirse、eh, orgullosos de, de, de, de, esa, de esa herencia tan bella, ¿no? Entonces, este, poco a poco ha sido como una enseñanza, como.

Ir mostrando como, que no empiezo ese camino yo, lo empiezan、um, generaciones antes, gente que luchó contra la corriente, como, como tienes a u n Nicomedes Santa Cruz, la familia Santa Cruz, la familia de la Colina, la familia este, Vázquez.

Que son las familias más importantes de la música afroperuana y, y, y que dan frutos en sus generaciones siguientes. n o Entonces,、eh, yo soy heredera de una tradición de la familia de la Colina. Yo soy Susana Vaca de la Colina.

Programa de los cuatro fantásticos de hoy, dedicado a cuatro artistas afrodescendientes. Nos reencontraremos el domingo de la semana que viene a partir de las 4 de la madrugada, como siempre. Ahora los dejamos con el resto de la programación de Radio Nacional. Ya llega Omar Moreno Palacio, caballo y fusta, el para engalanar el aire con todos sus f o l c l o r e Nos despedimos. Mi nombre es Agustín Camisa. Muy buenas noches. Le hago saludo, Milano Grecia. Le hicimos bailar, señora, hoy.、Eh. Nos vemos el próximo domingo.

Un saludo a la distancia para Nicolás Rosín, que donde quiera que esté. Y los dejo con las palabras de sabiduría del fraile Rodrigo Lamardo, que dice: Simón, Simón, qué grande sos.